Y con una temperatura máxima rondando los 20 grados. Ahora el termómetro de Teleelch indica 11,6 grados de temperatura. Hoy vuelven nuestros estudiantes a las aulas... ...y tras dejar atrás las vacaciones de Semana Santa... ...se inicia esa intensa carrera electoral... ...aunque la campaña comience el 12 de mayo... ...todos los candidatos están ya en contacto permanente... ...con los ciudadanos, salen más a la calle... ...presentan ocurrencias más que proyectos sólidos... ...los que están en el poder se afanan por vender su gestión... ...aunque no hayan hecho casi nada... ...y los de la oposición, algunos intentan no llamar la atención... ...por si meten la pata... ...otros andan buscando candidatos... ...para completar sus listas e incluso partidos... ...los hay que se azanan por salir todos los días... ...en los medios de comunicación... ...y no podemos olvidar los que intentan inventar... ...nuevos partidos políticos... ...antes de que se cierre el plazo de la Junta Electoral... ...para presentar las listas, las listas electorales... ...y es que estamos ya cada vez más cerca de elegir... ...a los nuevos representantes políticos en los gobiernos municipales y en el Gobierno autonómico, veremos el resultado. Hoy les contaremos que el Supremo ha admitido a trámite los recursos judiciales presentados por la Diputación y los Sindicatos Central de Regantes contra el decreto del Gobierno para paralizar con la petición de medidas cautelares el primer recorte del trasvase de Tajo Segura al aumentar este año el caudal ecológico en 7 metros cúbicos. La ASA de San Enrique ha rendido homenaje a Pedro Valero y Pascual Urbán, presidentes de Asaja y la comunidad de labradores de Elche, por el apoyo que los agricultores del Camp de Elche han realizado a los regantes del Segura en su batalla contra el gobierno de Sánchez para defender este trasvase. También les contaremos que la Guardia Civil ha detenido a nueve personas, seis hombres, tres mujeres de nacionalidad española y polaca por tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y tentativa de homicidio al disparar y herir a cuatro agentes cuando intentaron entrar en una de las fincas. En Torrellano, este grupo criminal disponía de una vivienda en la que cultivaban marihuana y tenían armas de fuego. También la Policía Nacional ha detenido a dos personas por tráfico de drogas... ...y han incautado en una vivienda de Maitino... ...88 kilos de marihuana y una pistola automática... ...uno de los arrestados fue interceptado en el aeropuerto de Elche ...cuando intentaba huir del país. Altabixi, Perleta y Maitino han acabado las fiestas en honor a San Vicente Ferrer... ...el domingo en el huerto de La Cuerna... ...se llevó a cabo una jornada de convivencia vecinal... Y ayer, en el segundo lunes de Mona, Perleta y Maitino celebró la procesión como broche final a un amplio programa de actividades. Y el Elche Club de Fútbol volvió a caer derrotado el domingo frente al Girona y ya es la tercera derrota consecutiva que ha encajado el nuevo entrenador Sebastián Becasese. El Elche Club de Fútbol da un paso más para su caída a segunda división, a pesar de la buena imagen que dejó el equipo en el terreno de juego. El próximo rival será el Valencia.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 Cuatro minutos pasan de las ocho de la mañana y vamos con el relato de noticias. El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de la Diputación y la petición de paralizar de forma cautelar el recorte del trasvase Tajo Segura. El presidente Carlos Mazón confía en que el alto tribunal asuma los argumentos presentados para poder paralizar el decreto del Gobierno de Sánchez, por el que ya se recortan los envíos de agua de riego al Segura, al incrementar el caudal ecológico a 7 metros cúbicos este año. Mazón ha señalado que la diputación llegará hasta el final y ha reprochado a Chimo Puig y a los ayuntamientos socialistas el que no hayan pedido en sus recursos judiciales las cautelares ni el caudal ecológico que reclaman los regantes. La Sociedad Agraria de San Enrique rindió homenaje este sábado al presidente de la Asociación de Jóvenes Agricultores, Pedro Valero, y al presidente de la Comunidad de Labradores, Pascual Urbán, porque quieren agradecerles el apoyo de estos sindicatos agrarios, entidades agrarias, a las reivindicaciones de los regantes. Un apoyo incondicional que ha sido necesario en estos últimos años, en la batalla que aún no ha terminado para defender el trasvase, Ángel Urbina. Estupendas personas pues han estado desde el primer momento apoyándonos a los de Reante, apoyándonos en todas nuestras reivindicaciones en las manifestaciones y en todos los actos que en los últimos cuatro o cinco años, pues en estas batallas de los planes hidrológicos y, en fin, y poner en valor el valor de la agricultura, pues nos han, han estado con nosotros muy vinculados y creo que hay que hacerlo ante la sociedad Nadie mejor que nosotros sabe del trabajo que está haciendo los sindicatos agrarios, Sasa y la comunidad de la progresión ganaderos en el campo de hecho. El homenaje se llevó a cabo en la Asamblea Anual de la ASA de San Enrique que preside Ángel Urbina, en la que se aprobaron las cuentas de este año y se abordó el convenio que se firmará con el Ministerio para la puesta en marcha del trasvase Júcar Vinalopo. A exponer y a tratar el futuro convenio ...que se va, que se está ya, vamos, en borrador para garantizar el agua a la salsa de Enrique y a todo el Po en los próximos diez años a un precio bastante asequible como es 24 céntimos el metro cúbico. En esa asamblea, además, se recordó a los regantes que ya pueden pedir las ayudas municipales de 500 euros. Hay de plazo hasta el 5 de mayo, por eso ayer el alcalde aprovechó para animar a los agricultores a solicitarlas. En efecto, se trata de una línea de ayudas por valor de un millón de euros que está dirigida específicamente a agricultores con una cuantía individual de 500 euros y cuyo fin no es otro que ayudar a sobrellevar el encarecimiento que se ha producido en los últimos tiempos en todos los productos y servicios agrícolas que son necesarios para cultivar la tierra. Ayudas cuyas peticiones se pueden tramitar en las OMAX, asociaciones agrícolas y en la página web del Ayuntamiento, elche.es. Y esta tarde a las 7 en la Plaza de Baix los placeros del mercadillo del Estadio Martínez Valero han convocado una nueva concentración de protesta por la decisión del Elche Club de Fútbol de impedir la celebración de los mercadillos los jueves y los domingos. La empresa que explota esta actividad ha presentado ya la demanda judicial por considerar que, de forma unilateral, el club ha suprimido la concesión otorgada hasta 2037. Mientras que desde el club argumentan que lo han rescindido por irregularidades. Los placeros se manifestaron en el partido frente al Barcelona y esta tarde lo harán frente al Ayuntamiento, ya que han perdido, dicen, sus puestos de trabajo desde hace más de un mes instalaban 200 puestos de venta en el aparcamiento del estadio. La Asociación de Parkinson instaló mesas informativas este pasado fin de semana en varios puntos del municipio para conmemorar el Día Internacional de esta enfermedad que tuvo lugar el 11 de abril. Los distintos actos para hacer visible la enfermedad y evitar su estigmatización se llevaron a cabo. ...con la colaboración del Ayuntamiento... ...el lema de este año ha sido... ...dame mi tiempo... ...para hacer una sociedad más sensibilizada... ...que incorpore una imagen más ajustada... ...a la realidad de las personas con Parkinson... ...la asociación repartió tulipanes... ...a cambio de donativos... ...para llevar a cabo los servicios de atención... ...a los pacientes que prestan en su sede... ...ubicada en el Ort de Montenegro... ...en Altavix... ...aunque esperan ampliar las instalaciones... ...y conseguir otras mejores y más accesibles... Para acabar con las listas de espera, según nos señaló aquí en este programa el psicólogo de la asociación, Víctor Márquez. Un traslado idea sede, poder estar en una sede accesible para todos, que cumpla las condiciones que se necesita para ser un servicio sociosanitario y poder que las personas con Parkinson que puedan tener una atención de calidad, tanto de los profesionales que ya estamos como de las instalaciones que todavía faltan. El Parkinson es una enfermedad crónica y neurodegenerativa que no tiene cura, cuya prevalencia se ha duplicado en los últimos 25 años aquí en el que afecta en el Departamento de Salud a más de 1.500 personas, pero no es la primera. Hay otra enfermedad neurodegenerativa que tiene una mayor prevalencia y es el Alzheimer. El Hospital General de Ilche, el Grupo de Investigación Fisavio, la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica, ha dado un paso importante para poder combatir esta patología. Un estudio ha detectado alteraciones en proteínas clave para el desarrollo del Alzheimer. Los hallazgos del trabajo arrojan luz sobre el funcionamiento de proteínas implicadas en esta patología, lo que podría contribuir al diseño de nuevas estrategias terapéuticas ...mucho más selectivas contra el Alzheimer. Y cambiamos de asunto, la calle Ángel tiene ya un nuevo radar... ...para medir la velocidad de los vehículos, pero aún no funciona... ...se instaló la pasada semana y se espera que esta empiece ya a funcionar... ...si la empresa instala el software. La concejal de movilidad dice que tras la petición de los vecinos... Han instalado el radar para endurecer las medidas de seguridad vial con el fin de minimizar la velocidad el tráfico y evitar accidentes en una calle que ha visto incrementado el volumen de vehículos que circulan a diario por ella desde que se peatonalizó la corredora. Berleta y Maitino y el barrio de Altavix festejaron a San Vicente Ferrer... ...uno de los valencianos más universales cuyos sermones... ...algunos de los que dio en Elche se conservan desde el siglo XV... ...pues hoy hablaremos con Manuel Rodríguez... ...doctor en filosofía de la historia de este dominico... ...confesor del Papa, con gran influencia política en la corona de Aragón... ...y con un poder de oratoria tan convincente... ...que cuentan las crónicas que predicó por medio mundo... ...para convertir al catolicismo a judíos e infieles. Hablaremos de él en la tercera hora del programa. En Perleta y Maitino concluyeron ayer las fiestas en honor a San Vicente con la solemne procesión. Comenzaron el pasado viernes por la noche con la imposición de bandas y el pregón a cargo de la maestra del Colegio Rural de Perleta, Paqui Penedés. Todos los tiques de las paellas gigantes se agotaron días antes y el buen tiempo ha permitido una gran participación popular en todos los actos programados. Y en Altavix el pasado domingo se llevó a cabo una jornada de convivencia en el huerto de La Cuerna, donde se disputó una nueva edición del campeonato de lanzamiento de hueso de dátil. El ganador fue Tono López, que se llevó 200 euros de premio. Un millar de personas acudieron a este evento, en el que hubo además paellas populares con la colaboración de la Comisión de Fiestas y de la Parroquia de San Vicente Ferrer. Cambiamos de asunto y les contamos que eh, ya han comenzado las obras para renovar las redes de agua potable y alcantarillado en la calle Manuel Alcaraz Mora. Nos cuenta esta noticia Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Rosa y Dels ha iniciado las obras de mejora de la red de agua potable y alcantarillado en la calle Manuel Alcaraz Mora, concretamente en el tramo comprendido entre la calle Espronceda y Sor Josefa Alcorta, en el barrio de El Pla. Con esta actuación se pretende sustituir las conducciones de fibrocemento por otras de fundición dúctil para mejorar el rendimiento y la capacidad del sistema hidráulico y también la reducción de los costes de mantenimiento para la red. De averías. El plazo estimado de la actuación es de 16 semanas, con una inversión superior al medio millón de euros. Y durante los trabajos de ejecución de cada fase, las calles afectadas permanecerán cerradas al tráfico. Este proyecto forma parte del Plan Director de Infraestructuras del Ciclo, Ciclo Integral del Agua 2020-2030. Gracias, y Es momento de recordar lo más destacado de la Junta de Gobierno del pasado viernes. Marga García, nuestra compañera, nos habla de las nuevas partidas presupuestarias habilitadas este año. Muy buenos días, Marga. Cuéntanos. Buenos días, Ross. El Ayuntamiento destinará 20.000 euros a la redacción del proyecto de rehabilitación de la Casa del Huerto de la Virgen en Portes Encarnades, un espacio emblemático de la ciudad donde cada 28 de diciembre... La Mar de Deu permanece durante unas horas tras su llegada de la Romería y antes de partir hacia la Basílica de Santa María en procesión. Esta es una de las cuatro nuevas partidas creadas en el presupuesto municipal de 2023 que ascienden a 180.000 euros. La Junta Local de Gobierno aprobó el pasado viernes la modificación presupuestaria para incluir una partida de 112.000 euros para las obras de adecuación de la sede de la Fundación Noray de ayuda a la drogodependencia y otros trastornos adictivos. 30.000 euros para apoyar a en el alquiler de un local y otros 18.000 para la firma de un convenio con los empresarios del Polígono de Carrús para un proyecto de modernización del área industrial. También se aprobó el incremento de otras partidas del presupuesto por valor de 265.000 euros para la mejora de instalaciones deportivas el convenio con la Fundación de Fora y comedores sociales. Además, también se incrementa en 4.000 euros los gastos en desplazamientos del equipo de gobierno. Es decir, por partidas presupuestarias que ya existen en el presupuesto 2023, pero que por las necesidades que han ido trasladando los departamentos municipales es necesario suplementar. En este caso se trata de una modificación presupuestaria de 265.000 euros, ...que se divide de la siguiente manera. También se dio un paso más en la creación del nuevo sendero del Vinalopó... ...un corredor ecológico de 40 kilómetros lineales... ...que conectará el río con el Parque Natural del Hondo... ...Las Salinas, la Sierra del Molar... ...y las pedanías del sur del Candel. ...se sacó a licitación esta obra... ...por más de 200.000 euros... ...que se prolongará durante cuatro meses... ...por otra parte se sacó a concurso público otra obra la de renovar la pista polideportiva del pabellón cubierto del Toscar por algo más de 130.000 euros. También se puede pedir las ayudas para pagar el IBI. Hasta el 14 de junio hay de plazo. Las solicitudes se podrán realizar a través de la sede electrónica o de manera presencial en las SOMAX. En esta ocasión se otorgarán hasta 165 euros por familia, siempre que la vivienda no supere los 70.000 euros de valor catastral, entre otros requisitos. El Ayuntamiento ha destinado un millón y medio de euros para estas ayudas del IPI. Y el candidato socialista Carlos González estuvo en Torrellano, entre otras cosas, para comprobar la evolución de las obras del nuevo colegio La Paz. ...dentro del plan Edifican y presumir de inversiones... Se trata probablemente del colegio más moderno que se está construyendo desde el punto de vista de la eficiencia energética en el conjunto de la comunidad valenciana y se trata también de un centro educativo que va a atender las necesidades educativas de Torrellano y de las partidas del entorno. Va a representar una inversión aproximada de 6 millones de euros, las obras avanzan a buen ritmo y en este momento podemos decir que eh, la previsión de que finalicen a final de 2023 se va a cumplir. Y en cuanto a la propuesta que realizó el presidente del Consejo, Chimo Puch, aquí en esta casa, en nuestro programa Telemita Entrevista, la de crear una sección del Museo Arqueológico Nacional en Elche para conseguir la cesión permanente de la dama, el alcalde aseguró que es viable y seria y que la asume. Bueno, creo que es una propuesta seria, una propuesta realista y viable dat eh, que yo asumo como propia y que creo que tenemos que trabajar conjuntamente, el Ayuntamiento de Valenciana de Elche de que es crear una sección del Museo Arqueológico Nacional en nuestra ciudad, es una posibilidad eh, muy interesante desde el punto de vista local y desde el punto de vista El Partido Popular ha pedido explicaciones al Gobierno valenciano por la centralización del CICU, del Centro de Coordinación de Emergencias en Valencia, desmantelando la subsede que había ...en la provincia de Alicante... ...aseguran que al reorganizarse este servicio... ...se ha empeorado... ...la respuesta de las urgencias... ...porque no se conocen las características... ...de este territorio... ...escuchamos a Pablo Ruz. ...una decisión política... ...una decisión política... ...que ha perjudicado y que está perjudicando... ...la gestión del servicio de ambulancias... ...y del servicio SAMUR... ...y por tanto del acceso... ...de los pacientes o incluso de las emergencias... ...a los hospitales y a los centros de salud. Los populares además denunciaron las carencias... ...que sigue sufriendo la atención sanitaria... ...la concejal popular Inma Mora mostró una fotografía... ...de un colchón tirado en el suelo, en un aseo... ...para denunciar las pésimas condiciones... ...que sufren algunos médicos que están de guardia. ¿Cuáles son las condiciones en las que descansan... ...nuestros médicos para poder atendernos... ...que son colchones que están tirados en el suelo... ...en medio de un servicio, de un aseo... ...como pueden ver aquí colchones... ...en las peores condiciones, entre taquillas... ...entre el lavabo, entre el aseo... ...en qué condiciones se puede encontrar este médico... ...para poder atender a los pacientes". Unidas Perel denuncia el uso que se está dando del Palmeral... ...como aparcamiento ante la desidia y falta de control... ...del equipo de gobierno... ...la confluencia de izquierdas... ...critica que desde hace unos meses... ...el huerto situado al lado del callejón de Taullas en el Raval... ...se ha convertido en un lugar para el estacionamiento de vehículos... ...y también denuncian... ...la falta de mantenimiento en el GATT ...y que este se destine a Casalfester. Y más asuntos, abrimos la crónica de sucesos... ...porque la Guardia Civil ha detenido a nueve personas... ...seis hombres y tres mujeres de 34 y 73 años... ...de nacionalidad española y polaca... ...por cultivar marihuana... ...elaborar cocaína y droga de diseño... ...para venderla por varios países de Europa... ...tenían cuatro fincas repartidas por la provincia... ...una de ellas en Torrellano... ...donde cultivaban marihuana y tenían armas de fuego... ...el pasado 28 de marzo la Guardia Civil... ...cuando se presentó en otra de las fincas... ...con una orden judicial fueron recibidos a tiros... ...cuatro agentes resultaron heridos por arma de fuego... El que realizó los disparos es el de 73 años, el padre de uno de los detenidos que también estuvo en el tiroteo. Este grupo criminal es considerado como muy peligroso por la gran cantidad de armamento incautado, además de la droga, un millar de plantas de marihuana y 11 kilos de sustancia estupefaciente. Por otro lado, en la pedanía de Maitino, la Policía Nacional también ha detenido a dos personas por tráfico de drogas y por tenencia ilícita de armas. Se han incautado de 88 kilos de marihuana y una pistola automática. Uno de los detenidos de nacionalidad polaca fue interceptado en el aeropuerto de Ilche cuando pretendía abandonar el país. Los agentes descubrieron la droga y el arma tras el aviso de un vecino que presenció lo que parecía ser un robo en la vivienda. La policía local también ha detenido a dos hombres... ...por robar en el interior de viviendas... ...en la carretera de la Marina... ...junto al club de tenis Oasis... ...los agentes encontraron un se ...que estaban de servicio de vigilancia... ...identificaron al vehículo sospechoso... ...el conductor realizó una maniobra brusca... ...y el copiloto salió huyendo a pie... ...los policías le dieron el alto... ...y además eh, se resistió... ...porque golpeó el brazo y la pierna... ...a uno de los agentes... Cuando registraron el coche encontraron destornilladores, guantes, linternas o prendas de vestir oscuras con capucha. Una hora más tarde encontraron al otro implicado. Después de todo ello, los dos hombres de 41 y 47 años fueron arrestados por diversos delitos. Y en la página del tribunales un hombre ha sido condenado por la audiencia de Alicante a un total de tres años y medio de prisión por maltratar a su excompañera sentimental, con la que seguía conviviendo en Elche, a pesar de que la relación sentimental había concluido desde hacía seis años. Y el Salón del Manga y la Cultura Japonesa ha cerrado su última edición con la visita de más de 21.000 personas. Los visitantes han podido trasladarse a Japón sin salir de la provincia a través de las más de 150 actividades desarrolladas en IFA. Firalacán durante todo este fin de semana. Además hubo más de 130 expositores y artistas vinculados al universo del manga. Se organizaron numerosos talleres, conciertos de artistas internacionales y exhibiciones. En Cultura, hoy martes, en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, el Instituto de Cultura Juan Gil Albert ha organizado un encuentro entre el artista Javier Andújar y el músico El Niño del Che Francisco Contreras, coincidiendo con los actos de conmemoración del año Sorolla y el año Eusebio Sempere, el ciclo Mestizajes celebra una nueva edición en la que ambos artistas van a entablar hoy un diálogo interdisciplinar moderado por el periodista Antonio Zardoya. skin 101.4 Teleelch Radio Marca Primeras comuniones 2023 con Grupo Meteoro Aún estás a tiempo de tener una fiesta única. Aprovecha tu oferta especial Glitter Kids TikTok Corner, Videomatón 360 y a celebrar el gran día. Grupo Meteoro teléfono 681 65 89 54 y en redes sociales Grupo Meteoro Que no pienso hacerlo. Que sí, cariño, al final ya sabes que es lo mejor. Uh. ¿Decías? No, nada. Todos necesitamos un momento de Ay. Nuevo Citroën C4X eléctrico. El poder de la calma. Ven a probarlo y llévatelo con el pack exclusivo Made in Spain. Citroën. Citroën Marcos Automoción. ¿Buscas calzado de temporada para toda la familia?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 y lo va a tener muy complicado, lo va a tener muy difícil porque cuando en una recta final donde todos los rivales del Elche se juegan la vida, se juegan deportivamente algo y el Elche pues ya no se juega nada excepto el honor y más teniendo en cuenta además de que tiene una tendencia derrotista, perdedora y que además es la peor plantilla de Primera División, va a ser muy difícil que Becasese ni que cualquier entrenador consiga ganar de aquí a final de ni un, un solo partido. De hecho, el Elche ya está a 17 puntos de la permanencia. Quedan solo 27 por disputar, es decir que... Eh, si en los próximos tres encuentros eh, perdiese, pues eh, ya matemáticamente sería descenso. De todas formas, si no es matemático, es virtual desde hace ya varias jornadas, y lo que vimos el otro día frente al Girona es un baño de realidad. El Eche mm. <coughs> quiere, compite, por momentos es mejor que el rival y no parece un colista desahuciado, pero cuando fallas en las dos áreas, cuando no marcas las ocasiones que tienes y cuando la, a la primera que te llega el rival te marca, pues eh, todo se cae al suelo, y por muy positivo que quiera ser Becas ese que está en su papel de, mm. de hacerlo pero no le da, no le da al equipo y la verdad es que es un, una recta final de temporada realmente deprimente ¿no? para la afición blanquiverde o, o sea, por lo que dices el Elche sigue sin una buena defensa y sin delanteros que acierten Claro, pero es que la defensa o se tiene o no se tiene y el Elche no la ha tenido buena en toda la temporada fíjate hasta el punto de que ahora eh, pues ha decidido bajar a un centrocampista como es Omar Mascarel para jugar de defensa lo que deja en evidencia al resto de defensas ¿no? lo que refleja la nefasta planificación del verano pasado de no firmar buenos defensas centrales además de otros futbolistas el no acertar luego con los entrenadores el no acertar en el mercado invernal donde tampoco eh, se puso toda la carne en el asador y al final aquellos vientos traen estos lodos. ¿no? El Elche pues, es colista con la peor puntuación de su historia, al menos de momento, y aunque bueno, pues, se ha intentado traer a BKSS para intentar reconducir la situación y con un mensaje muy marcado de lo que se está haciendo es ya de cara a la próxima temporada, pero la afición lo que quiere es que su equipo gane partidos y ahora mismo más allá de que se esté preparando la próxima temporada, que está bien que está muy bien Pero también se quiere ver cómo tu equipo en primera división, en la despedida de primera, eh, pues hace mejores cosas. Y el Elche pues no, no le da, no le da porque la defensa es la misma que tenía, es decir, la peor de primera división. Y cuando hablo de la defensa, hablo de todo el sistema defensivo. Y en ataque pues tampoco, no, no tiene la puntería, seguramente uh -huh. en otras circunstancias y con 20 puntos más en el casillero, algunos de esos balones entrarían, pero cuando eres colista pues no, no tienes esa fortuna o ese día. Bien, pues dices que BKS sigue siendo optimista. Es lo que le toca y porque si no podría marcharse, podría bueno, si no... a despe a ser despedido el sexto entrenador. Volvería, eh, entraría un séptimo. Pero la cuestión es el próximo rival frente al Valencia. Eh, ¿Con qué se ha, se ha quedado BKS después de? Porque en cada partido hay importantes bajas. Sí, lo has pierde. dicho en la en la crónica. ¿Qué, es, qué está perdiendo el, el elche frente al, para el próximo partido frente al Valencia, que será este domingo. Pues pierde a Gerard Gumbau, que el otro día fue el, el mejor al ver cartulina amarilla y por tanto estaba percibido ser a la quinta. Pierde a eh, Ezequiel Ponce, que entró y nada más entrar pues eh, hizo una dura entrada que le costó la roja directa. El árbitro no la enseñó la roja, pero sí el VAR eh, bueno, pues insistió al colegiado que fuera a ver la imagen y la verdad es que la imagen refleja... ...que era un pesotón eh, duro... ...y tampoco va a estar ni Ponce, ni Gumbau... ...tampoco Carmona, que sigue recuperándose de su lesión... ...y luego tiene dos dudas... ...la de Fidel, que el otro día no viajó por eh, sanción... ...pero también está lesionado... ...se retiró en el partido uh -huh. frente a Osasuna... ...y vamos a ver si puede llegar al partido... ...si es una rotura muy muscular yo creo que no va a llegar... ...y luego Palacios, que se retiró en el descanso... ...también con molestias... ...y tampoco está claro que vaya a llegar para el partido... ...es decir que tenemos tres bajas seguras y dos eh, dudas razonables, con lo que, bueno, esto siempre le pasa a los colistas, eh, que cuando las cosas van mal eh, siempre hay muchos lesionados, no se sabe muy bien por qué, pero eh, no es como cuando te estás jugando el todo por el todo y está todo el mundo fenomenal, y no hay bajas, no hay lesionados, bueno, en estos casos suele, suele pasar. Así que esas se serán las bajas para el partido frente al Valencia. Recordamos este domingo a las dos de la tarde un Valencia que se juega la vida, porque... Eh, perdió contra el Sevilla, está en descenso a tres puntos de la permanencia y los del Pipo Baraja necesitan con urgencia esos tres puntos. Incluso muchos ya empiezan por redes sociales a plantearse de si el Elche le debe devolver el favor al Valencia de hace dos años, cuando el Valencia le echó una mano al Elche empatando en Huesca y eso significó que el Elche se mantuviera en primera división en aquella eh, permanencia agónica. ¿no? Además, teniendo en cuenta también que económicamente no interesa que el Valencia acompañe al Elche a segunda división, porque se llevaría parte del botín que le corresponde al Elche en la ayuda que da la Liga a los tres equipos que descienden. De hecho, lo decía sí. Cristian Bragarnik en la entrevista que le hacíamos en, en A todo gol, que la ayuda por el descenso a los tres que bajan, en caso del Elche, es de 10 a 15 millones. Serán 15 o más cerca de 15 si no baja un histórico pero como baje un histórico como el Valencia eh, la cosa se va a quedar más cerca de 10 o sea que al Elche le interesaría, fíjate lo que te estoy diciendo que el Valencia ganase eh, el domingo para que esos tres puntos le sirvieran para salvarse y no descendiese pero claro, yo creo que los aficionados del Elche lo que quieren es que su equipo gane al Valencia y gane ya algún partido y más aquí en el Martínez Valero ¿Cómo estará la afición? No, no bueno, quiero ni pensarlo La, la afición está tan, de, tan defraudada y a la vez tan concienciada de que el Elche va a jugar la próxima temporada en segunda división, que está un poco ya como pasiva, no mm. como diciendo, bueno, esto es o sea, lo que hay, lo, ha tiene, lo tienen asumido, sí, lo tienen completamente asumido, es y, que no hay otra. Y en el año del centenario, y lo que tú has dicho de tantas bajas es una imagen de un equipo roto, Pues tuvimos en el Girona, frente al Girona, braceletes negros. Sí. El, el Elche Club de Fútbol está de luto por el expresidente José Sepulcre Fuentes. Ayer fue su funeral en la Basílica de Santa María. Sí, ayer a las 11 ¿Quién, fue su funeral. Eh, ¿qué, ¿Qué ha perdido el Elche Club de Fútbol, la historia del Elche Club de Fútbol con la muerte de José Sepulcre bueno, Fuentes? Pues un, un expresidente, un hombre que fue presidente y que además se da la... Curiosidad, Yo creo que es la, la única que dos generaciones de, de la misma familia han sido presidentes, eh, tanto José Sepulcre Fuentes, que falleció el domingo con 95 años, como su hijo eh, José Sepulcre, Pepe Sepulcre, que eh, también fue presidente. No recuerdo en la historia del Elche que hubiera habido ese caso. Sí lo ha habido en futbolistas, padres uh -huh. e hijos que han sido jugadores del Elche, pero como presidentes creo que es el único caso. Y bueno, pues eh, falleció el, el domingo eh, el Elche lució brazalete negro en su memoria y el domingo se guardaron un minuto de silencio en el partido Elche-Valencia. Eh, José Sepulcre Fuentes eh, fue presidente del Elche la temporada 87-88. Curiosamente fue la del ascenso pero él no lo vivió como presidente porque dimitió unos meses antes y fue José, Sepul eh, José Sánchez Riquelme, uh -huh. eh, que también nos dejó el año pasado el, el presidente de aquel ascenso. Y José Sepulcre Fuentes fue un, un presidente con poca trayectoria, pero sí con mucha dentro de las directivas del, del Elche Club de Fútbol. Un hombre muy vinculado y, bueno, fíjate si lo mamó su hijo, que luego fue el propio eh, Pepe Sepulcre presidente, y este sí consiguió eh, en su mandato, en la 12-13, un ascenso a Primera División, el ascenso famoso de, de los récords. Así que desde aquí eh, nuestro eh, pésame, nuestro cariño y un fuerte abrazo a toda la familia de, de los Sepulcres. Pues lo dicho, nos sumamos a todas las muestras de condolencia y cariño que la familia ha recibido por esta pérdida. Gracias, Paco. A ti, Ross. Nosotros continuamos y lo hacemos con la previsión del tiempo, con Vicente Bordonado. El Tiempo, en Teleelch, Radio Marca, con Vicente Bordonado.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 Buen día, después de un puente marcado por la estabilidad atmosférica y el descenso de las temperaturas, sigue sin llover durante esta madrugada aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaelch. Hemos alcanzado una mínima que ha rondado los 11 grados en el sur del Candaelch, temperaturas de hasta 7-8 grados. Por delante una jornada estable en la que veremos intervalos de nubosidad de tipo bajo, sobre todo por la mañana, por la tarde ambiente mucho más soleado. A partir de media mañana se activará el viento de componente este con rachas que por la tarde podrían superar los 30 km por hora. Hoy alcanzaremos temperaturas similares las de ayer, máximas que van a rondar los 20 grados. Mañana miércoles tendremos un mayor aporte de nubosidad durante la segunda mitad del día, nos seguirá acompañando el viento de levante con rachas de 30 a 35 km por hora, eh, temperaturas en ligero ascenso máximas en torno a los 21 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 11 grados. El jueves más de lo mismo, un mayor aporte de nubosidad, viento flojo de sureste a partir de mediodía, temperaturas máximas en torno a los 23 grados y de cara al fin de semana continuará la estabilidad atmosférica, no va a llover, eh, veremos algo de nubosidad, sobre todo de cara a la jornada del sábado, el domingo incluso es posible que superemos los 24 grados.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 Met de vostra ajuda, cada vegada meer residus orgànics es worden in compostage en Elk será een stad meer compromis met het milieu en de economie circulaire. Moet prompte, we ja en tota la hele stad les hun pedanies. Tens algun dubte? Te het rezolem op femelk.net. d'Ute Elkse i Ajuntament d'Elk. Ja saps, tot het wat is descompond al marroo.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 Patrocinan Grupo Paredes Automoción, Demesol, IMED Hospitales y El Rey de la Fibra. La Glorieta, con Rosmaria Alonso. Bien, pues con esta sintonía vamos a conocer cuál es el estado del tráfico en estos momentos en la ciudad. Hoy, martes 18 de abril, día después de terminar las vacaciones y de abrir todos los centros educativos. Para conocer esta información nos vamos a la sala de control de tráfico. Allí está Jesús Iniesta, a quien saludamos. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Romari. ¿Se nota? ¿Se nota que ya hemos vuelto a la normalidad? ¿Hay más retención que la pasada semana? Sí, sí efectivamente, se nota. Se nota hay bastante. Eh, ha terminado ya las vacaciones escolares y de Semana Santa y volvemos a la normalidad. Nos acercamos a la hora punta de entrada a los centros escolares y comenzamos a tener las dificultades de circulación habituales en el puente del ferrocarril, con retenciones en los accesos a la rotonda de la estación del ferrocarril y en la calle Virgen de la Cabeza. En el puente de la Italia la circulación es muy densa, con retenciones en sentido alicante y muy intenso en la calle Eduardo Ferrande García y en Filet de Fora. En el resto de los puentes el tráfico es denso, pero sin dificultades importantes.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 También hay tráfico muy denso en, en el cruce con, en, del Hospital General. En cuanto a cortes de calle, hoy martes eh, tenemos, hasta el próximo viernes está previsto que la calle Manuel Alcaraz Mora esté cortada entre Avenida de Yauradors y Maximiliano Tous por trabajos de agua potable y alcantarillado.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 ¡Aloja, festivaleros! Del 31 de marzo hasta el 23 de abril vuelve la Aljub Oasis Market Fest con el musical Tributo a Coco, Food Tracks, Market, Artesanía, Talleres de Reciclaje y el espectáculo inédito Circo Oasis. Próxima parada, la Aljub Destino Oasis. Descubre más en cclaljub.com 101.4 Teleelch Radio Marca Pues después de conocer la información del tráfico en la ciudad... ...también hay que apuntar que hay retenciones kilométricas en la A7... ...vuelve la normalidad y realmente la A7 es una de las vías más congestionadas... ...que casi a diario tienen que sufrir los miles de conductores... ...que se desplazan a nuestro entorno más cercano, Alicante... Vamos ahora con abrir los titulares, con esta sintonía, abrir los titulares de la prensa nacional, hacer ese repaso a la actualidad y hoy en portada todos traen varias noticias, la comparecencia de la porta para explicar los pagos a Negreira y el plan de vivienda, eh, que, con el que ha llegado, de vivienda social con el que pretende el gobierno de Sánchez mostrar que están haciendo algo para poder conseguir eh, la alternativa habitacional a las personas eh, que no tienen en estos momentos posibilidades de acceder a una vivienda digna con ese acuerdo que han llegado a la Ese plan, por ejemplo, en El País, en la portada del País, dice que el plan de la vivienda social del Gobierno lo deja en manos de las autonomías. El diario La Razón dice que el alquiler asequible de Sánchez no cubre ciudades en apuros. La Saref, ese banco malo, solo tiene un 8% de las viviendas prometidas en zonas con graves problemas. El diario El Mundo, sobre este plan de vivienda social, dice que... Eh, El plan de Sánchez eh, contra la crisis del, alquil, del alquiler excluye todas las casas de calidad de, de la SARE, del Banco Malo. El Gobierno lanza una ley de vivienda contraria a lo que prometió a la Unión Europea al restringir la oferta. Otra de las noticias que nos traen en portada los diarios nacionales es lo que hemos dicho. La Porta justifica, dice el diario El País, dedica su foto... ...a esa comparecencia del presidente del Barcelona... ...que mostraba ayer la documentación en su comparecencia... ...dice que Laporta justifica todos los pagos a Negreira... ...en los informes de su hijo... ...ABC, su portada, la dedica también... ...a esa comparecencia de Laporta... ...y dice que se abona al victimismo... ...por el escándalo Negreira... ...el presidente del Barça se revuelve contra el, comillado, cinismo del Real Madrid y culpa de la campaña de desprestigio a su catalanismo. Y en el diario El Mundo la, vamos, eh, nos titulan que Laporta incapaz de justificar el pago de 7,5 millones a Negreira. El presidente del Barcelona comparece durante dos horas ante la prensa y afirma que fichar al ex árbitro fue una oportunidad no presenta ningún informe del ex número 2 de los árbitros e intenta desviar la atención con documentos elaborados por su hijo y acusa a tebas de aportar documentos falsos a la fiscalía ataca al real madrid y dice que van contra la catalanidad del club bien pues estos son los titulares con respecto al caso negreira en El País nos habla de otras noticias, que la crisis del cereal agrieta el apoyo del este de Europa a Ucrania, Eslovaquia se une al veto de Polonia y Hungría y Bulgaria planea hacerlo. También nos cuentan que España identifica a 263 excombatientes yihadistas. El Gobierno inscribe en las listas de la Unión Europea residentes que se unieron al ISIS o al Qaeda, 40 de ellos están en libertad. También nos habla de Macron, que se compromete a aplacar la cólera social y que el PSOE cierra con el Partido Popular la reforma de la ley del sí es sí. Eh, ABC en esta misma noticia dice que Sánchez acude al PP ante el no de Montero a corregir el sí es sí. Podemos critica que acepte un tercio de las enmiendas de Feijóo para retocar la ley que ha permitido la rebaja de condena a casi un millar de agresores sexuales. El Mundo también nos habla de la aviación ucraniana que vuela a ras de suelo contra el ejército ruso. Un día en la brigada de helicópteros que golpea a las tropas invasoras en el Donbass. También que El Mundo nos advierte en portada que el contribuyente ya paga el tipo de IRPF más alto de la historia por las pensiones y por la inflación. Y que Podemos pide a Díaz, por escrito, hacer campaña el 28M contra Compromís y más Madrid. Y el diario La, la Razón dice que Moncloa discrepa de los golpes de Díaz a Iglesias. Se está equivocando, creen que debería bajarse los humos y tener en cuenta que el ejercicio del liderazgo es integrar. El nuevo proyecto de la vicepresidenta ocupa cada vez más espacio del PSOE. Bien, pues son algunos, algunos de los titulares de algunos de los diarios nacionales para esta jornada de martes 18 de abril. La Glorieta, con Rosmaria Alonso.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 La Glorieta, con Rosmari Alonso. El domingo 16 de abril se cumplieron 50 años del accidente de tráfico en el que perdió la vida Nino Bravo. Hablar con Solo tenía 28 años... ...y su biógrafo nos cuenta que no llegamos a ver... ...ni un 10% de lo que podría haber sido... ...como artista. El Consejo decretó 2023... ...el año de Nino Bravo... ...y por ello hasta hoy se puede ver una exposición... ...como homenaje en la Plaza de la Reina... ...de la capital del Turia... ...pero también Renfe presenta... ...el 27 de abril... ...una exposición fotográfica de la artística, del artista... ...y además siguen los actos conmemorativos... ...en muchos lugares de la comunidad valenciana. Nino Bravo nos ha dejado canciones eternas... ...por las que se le va a recordar... ...y su obra ha traspasado fronteras del tiempo... ...convirtiéndose en un mito". Unas 10.000 personas asistieron Tal día como hoy El 18 de abril De hace 50 años A su funeral Pero no importa que haya desaparecido Sus canciones le han hecho inmortal Nino Bravo fue Voz y corazón Sentir Amar Sufrir Eso es...